Charles Fourier, pionero del socialismo utópico, su primera obra amplia fue Teoría de los Cuatro Movimientos de los Destinos Generales, 1808. El sistema, conocido por furrierismo, se basa en un principio universal de la armonía, desplegada en cuatro áreas. El universo material, la vida orgánica, la vida animal y la sociedad humana. Afirma que por medio de pequeñas sociedades o cooperativas, se podría compartir la propiedad privada, así se evitará el afán de luz. Sostenía que el estado armonioso ideal se alcanzaría por la división de la sociedad en comunidades, cada una compuesta por unas 1.600 personas que vivirían en el Falansterio, un edificio comunal situado en el centro de una gran área agrícola. También en sus doctrinas podemos encontrar que eran enemigas del individualismo, y del sistema económico de la competencia, pero a pesar de las similitudes existían diferencias considerables. La doctrina de Fourier pensaba en un cultivo intensivo de la tierra y relegaba la industria y el comercio a posiciones inferiores. Por su parte, la doctrina de Owen le dio importancia a la revolución industrial y planteaba a su sociedad en un equilibrio de la industria y la agricultura. Por último, los saint-simonianos fijaron principalmente obras de ingeniería y en la organización de los bancos, como instrumento de planificación económica en gran escala. La revolución industrial que permitió el desarrollo de máquinas que impulsarían la industria, que permitió descubrimientos científicos aplicados a la medicina para mejorar la salud de las personas y otros tantos beneficios, trajo consigo, sin embargo, algunos inconvenientes que afectaron principalmente las condiciones de vida de los trabajadores. Muchos de estos eran artesanos independientes o empleados de pequeños talleres que al pasar el tiempo y a medida que avanzaba la industrialización se convertían en obreros empleados de grandes fábricas. La mayor parte de estos obreros conseguían apenas subsistir debido a los salarios tan bajos y las extensas y agotadoras jornadas laborales y no solo eso, quedaban expuestos a todas las consecuencias que significaban para su bienestar el trabajar en lugares que no garantizaba ni la seguridad ni la salubridad necesaria, sin embargo se necesita de una mayor organización, mayor representación, mejores ideas, más sólidas, mejor sustentadas, con este propósito en mente surgirían nuevas y mejores propuestas, corrientes ideológicas. Charles Fourier de origen francés Analizó la sociedad burguesa y denunció la pobreza, comentó sobre la situación de la mujer, la degradación moral de la burguesía y evidenció las deficiencias en la producción y el comercio. Asimismo, criticó la religión porque le parecía que justificaba el sufrimiento humano, ideó una sociedad organizada en comunidades a las que llamó falansterios. En estas comunidades, las actividades serían correctamente organizadas. Los excedentes de producción se intercambiarían por los de otros falasterios satisfaciendo las distintas necesidades quería garantizar la felicidad de todos